Cuentos de hadas españoles La sirena y el príncipe. Érase una vez que una nave real se perdió en medio de una gran tormenta. El rey Rannon y su tripulación hicieron todo lo posible por liberarse, pero su barco encalló en una roca gigante en medio del mar. <risa> los vientos se hicieron más fuertes y las aguas comenzaron a subir la tripulación entró en pánico y comenzaron a rezar sus últimas oraciones ¡Por favor, ayúdanos en estos momentos de angustia! ¡Libéranos de esta destructiva tormenta! Entonces, sobre las poderosas olas apareció una sirena ¡Oh, gran rey! Me siento terriblemente mal al veros en esta situación. Puedo liberaros a vos y a vuestra nave. Los ojos del rey Ranon brillaron de esperanza. Pero, a cambio, tienes que prometerme que me entregarás a tu primer hijo varón. El rey Ranon siempre había anhelado tener un hijo varón. Y ahora la idea de renunciar a su heredero le hacía llorar. Al ver las caras de pánico de su tripulación, el rey aceptó la propuesta de la sirena Muy bien, acepto Apenas hubo aceptado el trato, una granura desencayó la nave de la roca y la devolvió al mar abierto Meses después, la reina dio a luz a un niño El rey Ranon ya había olvidado la promesa que le había hecho a la sirena ¡Qué niño tan hermoso! Lo llamaré Príncipe Aarón El Príncipe Aarón creció y se convirtió en un joven fornido y hermoso Pero pronto el recuerdo <tose> de la promesa regresó a la mente del rey rano Nuestro hijo ya está bien educado Debemos enviarlo a lo largo y ancho del mundo Es una tontería que nosotros lo mantengamos aquí en el palacio Porque es el primer lugar donde la sirena vendrá a buscarlo oh, Tienes toda la razón El príncipe Aarón fue convocado y le contaron toda la historia Se puso contento al saber que viajaría a lo largo del mundo Padre, acepto tu consejo y de inmediato me prepararé para mi viaje Bendíceme Se despidió de sus padres y se preparó para comenzar su viaje Caminó todo el día por senderos sinuosos y pequeños bosques verdes Disfrutando de la compañía de las ardillas y de las aves Pero pronto se sintió cansado me siento muy agotado Debo encontrar un lugar para descansar y tomar mi cena Tan pronto como encontró un lugar para recostar su cabeza Se oyó un estruendo atronador El príncipe estaba aterrorizado Ante él se alzaba una bestia con cabeza de león Cuerpo de oso y alas de colibrí ¿Qué estás haciendo aquí, muchacho? Yo... yo estoy huyendo de la sirena Y yo estoy buscando algo para comer. <risa> yo. yo tengo comida. Te la puedo dar toda. Entonces dámela. Ya ha pasado la hora de la cena y tengo mucha hambre. El príncipe Aarón inmediatamente sacó de su bolsa algo de pan y de fruta y se los dio a la bestia. La bestia devoró la comida de un solo bocado. <risa> Esto estaba muy sabroso Me alegro de no haber sido yo <risa> Eres gracioso, te recompensaré Toma, una pluma de mis alas Con ella en tu bolsillo, siempre que lo desees Puedes adoptar la forma de un poderoso león Un gran oso o una de rápida al instante El príncipe Aarón agradeció a la bestia su regalo y se despidió de él Mientras caminaba, pensó Me pregunto cómo se debe sentir uno siendo un león Al instante se transformó en un poderoso león Al ver sus grandes garras y su poblada melena agitó su cola de felicidad ¡Genial! ¡Me gusta ser un león, el rey de la jungla! El príncipe Aarón siguió caminando un rato y luego pensó Me pregunto cómo se debe sentir uno siendo un oso Tan pronto como lo dijo, se convirtió en un gran oso, con una piel gruesa y un pelaje espeso ¡Dulce! ¡Cuidado, abejas! ¡Voy a coger toda vuestra miel! <risas> Después de un rato caminando, el príncipe Aarón pensó Ser un pájaro debe de ser muy diferente de ser un oso o un león, debo intentarlo de inmediato Volando en las alturas, libre como un pájaro, la alegría del príncipe no conocía límites <risa> Enseguida divisó un inmenso reino y decidió ir allí Voló directamente al palacio y vio a unas doncellas comiendo en el salón Allí volvió a adoptar su forma original Y se acercó para escuchar las conversaciones que tenían lugar El rey está cansado de buscar un pretendiente para la princesa Tiene los retratos de los príncipes más hermosos todos alineados Pero a ella no le gusta ninguno ¿Cómo le va a dar un heredero? Si yo fuera ella, me habría casado con el primer príncipe que pidiera mi mano en matrimonio ¡Ah, oh, ya lo creo! Las doncellas siguieron cotilleando, pero el príncipe ya había dejado de escucharlas Se transformó de nuevo en pájaro y fue a buscar a la princesa Voló hasta el castillo y buscó la habitación de la princesa mirando a través de las ventanas Cuando finalmente la encontró, entró volando Y mientras volaba, se transformó nuevamente en hombre ¿Ah? ¿Quién eres tú? No temas nada, princesa, no te haré daño Y la princesa ya no sintió ningún miedo El príncipe Aarón le contó todo sobre su vida ¡Vaya! <risa> lo sé, lo sé La princesa sonrió me gustas, te diré qué haremos Mi padre se va a la guerra y dejará su espada en mi habitación Cualquier hombre que regrese y lleve su espada a la guerra Tendrá mi mano en matrimonio Quiero que tú seas ese hombre Yo seré ese hombre Voy a ir con el rey a la guerra Yo esperaré tu regreso El príncipe Aarón se marchó y se unió a las filas del ejército del rey. Y tal como lo había predicho la princesa, tres días después marcharon hacia la guerra. Ya habían dejado la ciudad muy atrás cuando el rey exclamó que había olvidado su espada. Sus caballeros sacaron su propia espada para ofrecérsela al rey, pero él no las aceptó. No puedo entrar en batalla con ninguna otra espada más que la mía El primer hombre que la recupere de la habitación de mi hija No solo la tendrá a ella como esposa Sino que también gobernará mi reino después de mí En este punto muchos de sus hidalgos regresaron cabalgando a la ciudad Entre ellos estaba el malvado caballero rojo Conocido por su carácter traicionero Mientras viajaban al príncipe Aaron se le ocurrió un plan mejor Dejó pasar a los demás y luego se transformó en león y rugió con fuerza. Al oír sus fuertes rugidos, los caballos de los otros hidalgos perdieron el control Mientras el príncipe Aarón avanzaba hacia el castillo Cuando llegó al castillo, se transformó en un pájaro y voló directamente hacia la ventana de la princesa He venido a recuperar la espada, su gracia ¡Oh! ¡Aarón! ¡Lo has conseguido! «Aquí está la espada de mi padre. Ahora ve a ganar la guerra y vuelve conmigo». Como su Alteza ordene. «Pero recuerda, si no vuelvo por alguna razón, que sepas que he sido atrapado. Ve a la orilla del mar y canta tu canción para que tu voz pueda guiarme hacia ti». La princesa asintió y le dio la mitad de su anillo real. Él le besó la mano y salió volando por la ventana. Después de volar durante bastante tiempo... El príncipe Aarón sintió sed y decidió hacer una parada en un arroyo cercano Pero desconocía un hecho por completo, la sirena andaba cerca Cuando se arrodilló para tomar un sorbo, la sirena hizo que las olas lo atraparan Y ambos desaparecieron en las profundidades Un poco más tarde, el caballero rojo pasó junto al arroyo Y decidió beber un poco de agua Se quedó encantado al ver la espada clavada en la orilla Guau, parece que hoy es mi día de suerte Rápidamente la recogió Regresó junto al rey y se la presentó Después de la guerra, el rey regresó con su gente Que lo recibieron con alegría y celebraciones Pero cuando la princesa vio que el príncipe Aarón No estaba entre las filas que montaban junto a su padre Su corazón se afligió El caballero rojo demostró una gran valentía en la batalla y recuperó mi espada antes de que comenzara Y como prometí, se casará con mi hija mañana Toda la corte estalló de júbilo ¡Sí, sí, sí! sí ¡Viva! Eso, caballero rojo! Todos estaban felices, excepto la prometida Un poco más tarde, ella fue a la orilla y cantó con todo su corazón Oh, príncipe, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelve a mí, oh, príncipe, te echo de menos Mi corazón te anhela, oh, príncipe, vuelve a mí En la profundidad del océano, la sirena tenía atrapado al príncipe Aarón sobre un lecho de algas Al escuchar la canción de la princesa, exclamó Escucha cómo tu amante está entonando canciones para ti No puedo oír nada Ah, pero yo sí puedo Las sirenas, sabemos todo lo que sucede en la superficie del mar No, no es posible, no te creo ¿No crees que las sirenas podemos escuchar lo que suena en la superficie? No, y no creo que nadie esté cantando allá arriba Solo estás intentando entablar una conversación conmigo oh, Te lo voy a demostrar, estúpido humano Así que la sirena lo llevó más cerca de la superficie ¿Y ahora? ¿Puedes oírlo? No, no oigo nada más que el rumor del agua La sirena lo llevó un poco más alto ¿Qué tal ahora? No, no escucho nada más que el choque de las olas Así que la sirena lo llevó a la misma superficie Seguro que ahora puedes escucharla ¿Sabes qué? Ya no importa Al instante se transformó en pájaro Y se escapó de las garras de la sirena ¡Oh, ¡No! El príncipe Aarón Voló con todas sus fuerzas Hacia su amada Al verlo la princesa se puso de pie de un salto Tu amor me ha traído de vuelta Me alegra mucho tenerte de vuelta Mi amor Pero no tenemos mucho tiempo Corramos a palacio Cuando llegaron al palacio La princesa anunció Padre Este hombre reclama ser más grande que el Caballero Rojo. Creo que ha perdido la cabeza. Oye, eso es un poco fuerte, ¿no te parece? ¡Shh! Señor, sé que ha reunido mucho conocimiento mágico. Este hombre dice que puede convertirse en un león. ¿Por qué no nos demuestra cómo se hace? El Caballero Rojo nunca había leído un solo libro de magia, pero creía que era mejor que nadie. Lo intentó y lo intentó haciendo muecas y hasta lloró. Oh, vaya! Produce dolor observarlo. Tal vez un león sea demasiado difícil. ¿Por qué no probar con un oso? Una vez más, el caballero rojo lo intentó y otra vez falló. Tal vez estamos probando con animales demasiado grandes. ¿Por qué no probamos con algo...? más pequeño como por ejemplo un pájaro en realidad yo yo ¿tú puedes transformarte en un león? tan pronto como ella lo dijo el príncipe Aarón se convirtió en león y rugió con todas sus fuerzas todas las personas presentes en la sala temblaron pero el rey no se inmutó ¿puedes convertirte en oso? y voilà, el león se convirtió en oso ¿Y qué me dices de un pájaro? Y en un instante el oso gigante se convirtió en un pequeño colibrí El rey presenció todo esto con gran deleite Y se dio cuenta de lo que su hija pretendía ¿Es este el hombre que recuperó mi espada? ¡Sí que lo es! Es el hombre que vino a mi habitación y solo me casaré con él La princesa le contó todo al rey al descubrir que el caballero rojo le había mentido, lo envió a las mazmorras. Justo después, anunció la boda de los dos enamorados. Y todos los presentes se alegraron una vez más. Se celebró una nueva fiesta y esta vez la princesa también la disfrutó.